Este viernes, eh, distinto a todos, 5 de junio, pero no nos queremos privar de la parte canábica de nuestras mañanas. Así que a Yelén Vitale, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo anda Juan y equipo? ¿Cómo les va? Muy bien, acá estamos, Me dispuestos alegro. a escucharte mientras esperamos al presidente, así. ¿Todavía no llegó o ya está? Y ¿sí? llegó y anda paseando por las calles y va yendo al frigorífico Carnes Pampeanas y en un rato estará hablando acá por Radio Kermés. Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, ah, me parece bueno. que se había cortado. No, no, bueno. Eh, en un rato decía va a estar Alberto hablando por Radio Kermés y ahora hablas vos. Perfecto, que... me gusta. Co Buenísimo. ¿Con qué venís? Mira, eh, te comentaba que el miércoles tuvimos la primera actividad canábica antiprohibicionista del año. Debido a la pandemia tuvimos que hacerlo a través de la plataforma Zoom. Pero se pudo hacer, digamos, fuimos invitados junto con Martín García Ongaro, Daniel Oliveto, Luis Osler y Emilio Ruchansky eh, estos dos últimos que nombré son trabajan en la revista THC uno sí. es Luis es abogado penalista especializado en drogas bueno lo hemos traído acá a Santa Rosa y Emilio también también es, también claro han estado es comunicador acá. sí sí, sí lo, lo han conocido en Carmes me parece sí sí así que bueno nos invitaron desde la cátedra de derecho penal a hacer este ciclo de charlas virtuales fue el último el quinto encuentro fue el nuestro y estuvimos hablando un poco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 ...estas cuestiones, digamos, están frenadas... ...incluso la cátedra de la universidad... ...se terminó de formar el Consejo Asesor en diciembre... ...la idea era que la cátedra empiece a trabajar en marzo... ...y ya sabemos lo que sucedió... ...lo mismo con la agrupación que Integro, que es SAICAN... ...que estábamos a punto de poner la firma... ...y bueno, nos agarró la pandemia... Mm. Y, ...y hablando también un poco de esto... ...de que, bueno, sí, eh, estamos en, en época de pandemia... ...pero el prohibicionismo sigue trabajando porque desde que comenzó la pandemia, hubo, desde que comenzó el aislamiento, perdón, este, hubo ocho allanamientos a cultivadores, a cultivadoras, es decir, que la Policía Federal y los jueces y los fiscales siguen trabajando en contra, eh, a favor de la prohibición. Y bueno, como se sabe, eh, cuando ingresan a un domicilio y esta persona tiene plantas, lo primero que se hace es llevarse a la detenida, no se le pregunta qué hacía con las plantas, es más, esa pregunta no tiene ningún tipo de sentido es decir, que no le dan importancia al fallo Arriola. Y estuvimos comunicando un poco esto de que, la verdad, la pandemia incluso se endureció muchísimo más esto de los allanamientos, uh -huh. eh, aprovechando que la gente estaba en sus hogares, bueno, fue terrible todos los otros allanamientos que, que hemos vivido. Y, y también un poco esto ¿no? del, del rol de los medios de comunicación, que ahí vas a poder informar muchísimo más vos que, que yo, que estás en el tema. Sí, sí, por Esto supuesto. de cuando se encuentra cuando se secuestran sí. plantas o cuando se secuestran determinada cantidad de X sustancia, eh, ¿cómo los medios no lo...? Replican el mensaje sí. policial. así Totalmente. De sencillo, de sencillo no. eh, muchas veces, eh, la mayoría de las veces por pereza, que, sí. que eso no, no, no salva a nadie, al no, contrario. No. Justamente lo que hay que hacer en esos casos es pensar, reflexionar y decir qué estoy haciendo, qué voy a poner. Y eso es no bueno. implica que no pueda haber errores o, te, o miradas distintas de un tema, pero... Eh, la, la, lo que sucede habitualmente en los medios que tenemos al alcance, ni te digo los medios este, más grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. En, en los medios locales que a los, con los que podemos tener alguna incidencia eh, es impresionante cómo el gobierno provincial a través de la policía re, replica que, que secuestró una planta y sale la foto de la casa sí. donde estaba la planta, es increíble. Sí, eh, bueno. sí, sí, sí. También si, si pueden te ponen el nombre de la persona que fue allanada y es, es muy viste Bastante feo el panorama porque generalmente vos abrís un dedo y tenés una madre que cultiva aceite para su hijo y al lado la misma noticia de un cultivador que, que se lo trata como un narcotraficante y que en realidad cultivaba para uso personal, sea sí, fumarse sí. un porro porque no quiere fumar la marihuana podrida que le venden en el mercado negro o porque hace aceite para él o por, a, para su familia. Eh, también estuvimos hablando de eso un poco del rol de los medios de comunicación y uno de los objetivos de la cátedra, de los cuales por, los, por las que se creó la cátedra, eh, es para informar, ¿no? para educar a los medios de comunicación locales sobre, sobre estas cuestiones, ¿no? da, dar sí. la verdad. Eh, y bueno, está todo un poco frenado por la pandemia, pero funcionando, estamos trabajando muy lentamente. Y también lo que estuvimos hablando en este encuentro fue que si la marihuana hubiera estado regulada antes de la pandemia hubiera sido todo diferente, ya que sirve para tratar todo lo que es trastornos de ansiedad y, y otros tipos de trastornos que han sufrido un montón de personas, incluso la Secretaría de, de Salud Mental de acá de la provincia colapsó, lo que estuve hablando con el secretario, o, o ¿Vos director, no que no me acuerdo. Mira, eh, disculpame la interrupción, pero justo ayer, y eh, no sé si nos escuchaste la charla con Matías de ayer. Eh, no. Y yo le planteaba, se lo voy a decir a Yelen mañana, eh, porque la plataforma de Telam, la agencia oficial, tiene un, sí. un interesantísimo lugar, que está buenísimo, respecto de derribar mitos vinculados con el, el coronavirus en este momento. ¿no? Entonces claro. hace preguntas y respuestas. Una de esas preguntas es si la marihuana ayudaba en, en el caso de una persona que tenía coronavirus. Yo me frené, Matías me es como que me toma un examen, ¿no? Me dice, es verdadero, es falso, apresuraron me frené, no sabía qué responder porque tenía... La respuesta de Telan es que era falso que la marihuana ayude porque se refería puntualmente a las cuestiones del sistema respiratorio y al pulmón. Claro. Después con Matías un poco en serio, un poco en broma, decíamos, pero un ser humano no es un pulmón, ¿no? Eh, es un montón de cosas que es lo que vos estás diciendo también. Sí, sí, sí. Bueno, incluso esto también lo hablamos porque... Eh, Pasados los 15 días de cuarentena, de la primera eh, etapa de la cuarentena, salió una noticia por todos lados, no sé si la alcanzaste a leer, que este, los usuarios, les usuarios de marihuana, tenían menos probabilidad de contagiarse del coronavirus. Después sale la otra noticia que dice que no, claro. que los que fuman marihuana tienen más probabilidad de contagiarse del coronavirus. Y después sale otra noticia de unos investigadores de Israel, me parece que son, que te dicen que sí, que hay evidencia y demás. A ver, la marihuana no se fuma solamente, eso también hay que sacarlo, claro, separar claro. la paja del trigo, digamos. Hay otras formas de vía de administración, podés tomar aceite, podés vaporizar incluso, eh, fumar es lo más nocivo, pero hay otras vías de, de, de administración, digamos. Así que, bueno, sí, eh, hablábamos justamente de esto, de Está que bien. salía, que la marihuana sí, que la marihuana no, y bueno, fumar... Cualquier cosa no es beneficioso para la salud, pero en el caso de la marihuana sí está científicamente comprobado que sirve eh, para tratar trastornos de ansiedad y otras cosas. Y no tiene nada que ver digamos, con si una persona puede llegarse a contagiarse de coronavirus si fuma marihuana. Muy bien. Sí, sí, eso está claro. Bueno, pero está claro hasta por ahí, qué sé yo, hay mucho mito dando vuelta y... Sí. y... Bueno, hacemos... También el tipo de marihuana, ¿no? el tipo de calidad, no es lo mismo fumar marihuana prensada que flores, claro. eso también hay que diferenciarlo. Claro, ni la que vos criaste con amor que la que Esta. te venden, que supuestamente viene de Paraguay o andás a ver de dónde, ¿Qué Tal cual, sí, <risa> bueno. sí, sí, que tiene veneno para rata y un montón de cosas más. Bueno, Ayelen, eh, bueno, Juan. gracias como siempre, nos reencontraremos el viernes y dale, si dale. querés agregar algo más, más vale que te, que te, te, te escuchamos. No, no, no, ya bueno. tengo negocio, gente en el local, así bueno, que... Bueno, mejor tomo. entonces, listo, listo. <ríe> Hasta luego, Abrazos que bien. a Ayelen Vitale todos los viernes, nos trae un espacio en donde hablamos de la cultura canábica y del prohibicionismo este que nos quieren hacer creer que es bárbaro, estupendo y mirá todo lo que genera.